Será terrible, desde la ciudad de Buenos Aires Estamos en el paseo de la plaza Y habiendo pasado algo más De cuatro minutos de la una de la mañana En la mitad de la patria Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Tenga el baño impecable Sí, es fundamental ¿eh? Es fundamental Una persona se conoce sí, sí. Por cómo tiene el excusado sí, sí, sí, sí. Yo a veces no tengo ganas de ir al excusado Pero igual pido permiso cuando veo una casa. Sin tener ganas. Sin tener ganas. Para ir e inspeccionar a ver qué clase de personas viven ahí. Mm. Y el estado del, del Neoba, eh, la higiene, el espejo... ¿Qué pasa si encuentras una montaña de ropa interior? Y me hago ejemplo? una sí. idea absolutamente negativa de esa familia. Y si se trata, por ejemplo de una familia con cuya hija propongo eh, me propongo sí, casarme, sí. Eh, enseguida vuelvo del baño y le digo a la madre, este compromiso es imposible, señora. Eh, eh, ¿Pero, ¿pero qué? ¿Qué? No, ah, se más de una vez, me ha pasado. ¿Ah, más de una vez? ¿Pero sí, qué sí. cosa insólita puede haber encontrado en un baño? ¡Ay, oh, si yo le contara! Pero discúlpeme, las prendas eh, las prendas de ropa interior, ¿dónde las cuelga? Si usted las lava, ¿usted las cuelga en el baño? Pero cómo por supuesto, va a colgar el no, Señor, tengo todo, que me a una reunión de trabajo con usted no, y tengo sí. que después eh, estar eh, eh, todos los calzoncillos ensividos no, suyos. una persona, por ejemplo, lo visita eh, no sé, una persona un gerente de... gerente de acá de la radio. Sí. El señor De Luca, por ejemplo. Sí. ¿no? Sí. Le cae de sorpresa a las 10 de la mañana. Están todos en casa, los enlips colgado ahí. Eh, y viene juntamente con sus edecanes, con los subgerentes, <risa> con todo... Sí, sí eh, la comitiva. La comitiva, eh, guarda que viene el señor De Luca, que se llevó. Sí. Y se pasaba por acá, eh, este coso, y vamos a darle una alegría. Pero deje mira al baño, dice De Luca. Y en realidad lo que quiere es ver como usted eh, tiene el cuarto de baño porque claro. él piensa la imagen de la radio sí, sí, sí, sí. y el tipo usted entra al baño usted tiene que los calzoncillos las medias sea? todas sucias, una montaña de medias una, una porquería no, pero sucio por no, no se lava ahí eso ¿Cómo demuestra se ahí? el interés por la limpieza el interés por no, la higiene no, sale no. de loca y dice rájelo a este, le dice al <risas> subgerente que lo tiene ahí, piántelo por roña Incluso, eh, buenas tardes Buenas tardes Nosotros eh, somos una una organización uh -huh. eh, de inspección de baños Sí, los dos, juntos vienen los, los dos No, no, no, somos inspectores Somos inspectores, somos inspectores eh, Pero es como, es un, es un, un lugar privado, íntimo No, no señor, tiene una pizzería sí, como claro. esta O... Sí, señor, pero... Sí, me estoy sacando una foto. Sí, no saca la sea... ¿Dónde está la no la, está la cámara? En otra sala eh, está la cámara. Eh, claro, eh, dice bien. Eh, usted tiene una pizzería, un hotel, un, eh, no sé, un Copetín al Paso. Sí. Tiene que tener el baño en perfectas condiciones. Sí, sí, sí, y están sí. en perfectas condiciones. Un momentito, no? vamos a corroborarlo. Vamos a corroborar. Eh. ¿Qué es lo que miran? Ver, es en el un... inventario... Todo, que es... todo. Momentito, antes que nada, ¿este local qué es? Esto es una pizzería Ah, bueno Era una pizzería esto, ¿verdad? Sí Usted sabrá, señor Yo no le puedo dar eh, conversación Ni entrar en amistad con, con... Mire, el baño El baño tiene detalles de lujo Porque esto antes era una casa de sanitarios Veníamos sanitarios Ah, ¿y qué, cuál es el baño? Eh? A ver, ¿podemos ingresar antes y... de tanta problema? No, la onda del lugar Es que toda la no pizzería... No me importa la onda, sí, señor sí, sí. Eh, Abre la puerta del baño Nosotros vamos a ver si tiene onda o si no tiene ¿Dónde está el baño? El baño es esto, señor. Al ah, lado de los bollos de pizza. A un todo, metro de los bollos de pizza. Onda, loft, todo sin... Todo. Todo y la idea es... Como yo, esto era... Ah, esto es muy raro, directamente los sanitarios, por decirlo así, ha uh -huh. eh, visto no todo abierto, elaboración a la vista. no es el Yo creo que se refería a la pizza. <risa> ¿Pero qué es? Es un nuevo concepto es? gastronómico Pizza Ecológica, sí. ¿qué es ¿Usted esto? ¿Usted escuchó es? hablar de los restaurantes temáticos? Sí, bueno Bueno, acá la... nuestro tema es el baño, señor Nuestro tema es el baño, pizzería, sí. baño, la única en Buenos Aires ¿Pero cómo puede ser que está tan cercano al alimento del destino? Discúlpeme No, vamos a tener que clausurar todo No, no, no, ¿cómo clausurar? Clausura. Acá está el trabajo de una familia, de sí, una generación ya, Sí, ya lo creo que está el trabajo de una familia O más, podríamos decir sí. ¿Sabes quién puso...? Una verdadera degeneración, como el, usted dice. El primer, eh, el primer baño de este barrio, ¿sabe quién lo instaló? No. Mi bisabuelo. Ah, ¿sí? Y, y ¿Usted el ve? baño de su casa? Sí. Seguramente tiene un inodoro o algún sanitario que lleva mi apellido. Mire qué lindo, qué linda fusión. Qué, qué hermoso, ¿eh? Y no se siente emocionado usted cuando por ahí, mirando así, lo ve a su, visa, a su bisabuelo... <risa> El doctor Traful, <risa> el, el ingeniero Pescadas, el conde el as <risa> Bien. Es Estoy de, orgulloso. No, pero sí. eh, nosotros... Eh, en 10 años, Buenos Aires va a tener lo que se llama... Eh, un baño electrónico y digitalizado. Sí, sí, sí, ah, cierto. Hay que eliminar, es. la verdad es que... Todo, todo, en fin, hay todo el alcance del usuario del baño. ¿Y cómo es el, el baño digitalizado? Usted entra, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí. Eh, hay un parlante que le dice buenas ya, noches, buenas adelante. Buenas noches, cómo le va, cómo anda. Es una cinta grabada, siempre sí, dice lo sí, mismo. Sí, sí, no pero, es un tipo que está ahí porque no. a lo mejor si... Si usted sabe que hay un tipo ahí, ya por ahí se le agarra sí, sí, sí. idea. No, no, no, Entonces, es el tipo lo primero que dice, soy una cinta grabada. Sí, sí. Lo primero que le tengo que confesar es que soy una cinta grabada. Así que haga todo lo que Después, tenga que hacer, tranquilo. La, tranquilo, yo más que un comentario no voy a hacer. ¿Todo eso? Eh, dice, en este momento lo estamos filmando y... Eh, ¿Filmando? Lo que usted, eh, sus actos y procederes eh, podrían ser examinados... Posteriormente... posteriormente para un mejor servicio pero cómo va a filmar en el baño deúlpeme es un espacio para a... ver como la gente responde el uso que le damos eh, Eso si todo es por ejemplo la canilla ya no hay que abrirla más te, no los oh, no. sí. te acerca la mano a la canilla y, y la, la canilla can es inteligente interpreta que Ve la mano y oh, saca agua <ríe> sí pero apenas la saca para rascarse la pera Se corta. Ah, se corta sí, la... bueno, Porque no, porque ustedes de esos de esos gamberros. Sí, sí, sí, que, sí. que solamente por jugar una broma le le hacen amagues. No, no, la mano ponerla... a la canilla. Le hacen así y después le saca la mano y claro. lo conillo. Como las puertas de la ferretería, ¿vio? O de las puertas de Farmacity. ¿Cómo es? Que, y que ah, lo, a lo ven de... venir a usted y usted se "Abre." Automática. Y yo hago siempre que voy y después sigo y la puerta se abre. <risa> le hago al Verá, tapó a él, le hago así. Y, y eso gasta luz. No, pero señora no, no es por jugar, pero el acto de lavarse las manos... Pero tiene que ser un acto franco. Hay un, hay un movimiento la... de las manos que a veces las manos se van de del umbral. ¿Dónde se lava las manos? ¿Abajo de la canilla? ¿Dónde quiere lavarse las manos? No, acá? pero ah, el umbral es muy estrecho, la, nunca, la Florida de la Valle a fregarse mano. Ahí, ahí, ahí. En el Ahora momento. todo funciona automáticamente. Todo. Sí, es, tenemos sí. el secador de manos, sí. U de pies... Sí, es espectacular, es una turbina. ¿eh? Sí, pero yo... Eh... Ojo, ojo que va muy fuerte. Sí, sí muy va duro, fuerte, ¿ves? es una turbina. Muy duro. Ahí, si la dejás... Te arranca tanto, como mocassín, ¿eh? Te deja eh... el hueso solo. Sí, sí, sí. El hueso te deja, sí, sí. de tanto que te reseca, ¿no? ¿Te prestas Sí, pero no, no sé cuál es la ventaja de eso. La ventaja es no usar toalla. La toalla es la cosa más inmunda sí, sí. que existe. ¿Cuántos cuánto gener... gérmenes patógenos hay en una sí, toalla? ¿Se calcula? No se diga cualquier cantidad. Quince. 15 no más. Nada. No, muchísimos más <risa> eh, Un millón quince <risa> Un millón quince, qué número y extraño Y aparte le digo, seguimos Sí, un millón que calculo yo y 15 que calcula el señor El tema es el siguiente Seguimos fabricando, talando árboles Por el tema papel, basta ah, El, el mundo, sabe dónde va el mundo A la destrucción sí, señor. Pero si sí. seguimos talando árboles Talando árboles, talando árboles sí, En pero el No, eh, en, en general Pero favorece el calentamiento global con ese secador tan caliente, discúlpeme. No, porque esto es electricidad pura sí, sí, que proviene, sí, sí. ¿de dónde sale esta electricidad? ¿De, ¿De las cataratas del Niágara. Pero de allá lejos es carísimo, y, tras y la energía. Y con un cable vienen sí. eh, conectados ya y eso prácticamente es gratis. Sale muy caro el cable, pero es electricidad limpia, no como la tala de árboles. No. Ah, sí, sí. Y le digo una cosa, y gabinetes individuales... Sí. Esto es muy importante, ¿eh? Para cada uno que quiere ir al baño, gabinete individual. Sí, como corresponde, en cualquier bueno, lugar. Es no, así, no, bueno, no me bueno, no, no, no, no. bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Individual, <risa> cada uno... Porque, eh, yo recuerdo en mi juventud, sí, mis sí. primeras armas en un baño las hice. Eh, creo que ahí sí. nos conocimos, ¿te acuerdas? Disculpe esta cosa. Sí, sí, ¿no? era, ¿por, era, por, era por, prácticamente... Por, ¿por, ¿por, una cosa despojada, sí. el baño. ¿eh? el Nuestro primer baño fue el baño de la estación Palermo del Ferrocarril Pacífico. Una pared era. Una pared, directamente. Una, una pared? cosa eh, minimalista. Porque Animalista ahí, ahí se, era eso. No, minimalista. Ahí se reunían eh, anarquistas, eh, bolcheviques... Ah, no, maximalistas eran eso. Bueno, no importa. No eh, importa. Eh, y ahí andaba nosotros estábamos de guardia porque andaba el asesino los baños en aquel entonces ah y sí, sí. nosotros arrancamos de inspectores de baño hasta llegar a ser lo que somos lo que si sí, sí son inspectores de baños eh, pero bueno, de un cargo pero, jerárquico arrancamos pero, de lo más bajo pero que inspectores, ¿no? y me acuerdo que todo el mundo tenía miedo de ir a ese ah, baño ¿en Retiro? Y, no, en Palermo en Palermo, en Palermo sí, sí. Sí, ahora me tenía miedo asesino... de la gente decía ay, entro, no entro Prefiero que se perder un amigo y no que se yo todas esas cosas, Bien. porque tenía miedo que lo asesinara. Eh. Había un asesino suelto, no, no. nadie sabía quién era, entraba en los baños y mataba. Te mata a favor de la distracción que es proverbial en un baño. Sí. Uh -huh. eh, uno no está esperando que lo maten. No. <risa> y lo atraparon. Eh... No, fue asesino? fue larga la jornada, te lo atraparon como si fuera eh, miel sobre hojuelas. No hay, que encontrar, hay que encontrar en 50, 60 personas que están yendo al baño Hay que encontrar un asesino claro. ¿Y el, el asesino pernoctaba en el baño? No, no, venía y hacía el asesinato claro. y, Vos estabas ahí en el baño, eh, venía el tipo y te asesinaba eh... Entonces nosotros estábamos de guardia De repente, ahora pico, 60 ahora, personas en claro, el baño Y por ahí caía uno Y, ca y nosotros teníamos que... Eh, me parece que es este ¿Y ¿Cómo? había que seguirlo? Eh, lo que hicimos, ¿recuerdas? Sí, sí. Eh, nos pusimos de cebo. ¿Como a los ratones? Eh, de sí. Como un miñuelo. Sí. Ah, no, ceñuelo. Sí. <risa> eh, nosotros mismos, como víctimas. Haciéndose pasar por... estábamos claro, en el hacíamos, baño. Que, que estábamos en el baño. Haciendo lo nuestro. Que, en fin. Ah, no, no somos inspectores, estamos... Bueno, no hable nada, Decíamos todas esas cosas para sí, que no sospecharan. Sí, sí, sí, sí. Y, pero no no nos asesinaban a nosotros no, no. El plan nuestro era Cuando venía y nos asesinaba es Nos dábamos que... vuelta y decíamos ¡Ah! ¿Viste? claro Y lo atrapábamos Ahora discúlpeme, yo estoy escuchando atentamente Toda la descripción que hacen sí, de, de la situación no, no. Y realmente Creo que el crimen está resuelto Los crímenes ¿Por qué? Los principales sospechosos son ustedes Sí, ese fue un problema que tuvimos con la sí, policía Sí, es cierto porque vinieron y dicen acá dice todos dicen que ustedes están todo el día en el baño de de 8 a 12 y todos y de los 14 días había 20 todos los días había uno o dos muertos mientras sí, nosotros estábamos de guardia claro, porque no había forma de mirando para otro lado imagínate no iban a mandar ahí mirándolos a todos tampoco a se puede vigilar bolos. caso por caso claro. entrar a decir es una situación delicada, no. hay una privacidad, hay una propiedad... ¿Pero cómo privacidad, señor? Acaban de matar a alguien en el bueno, baño tiene pero... que entrar. Lo que pero... nos salvó es que nos metieron preso y entonces y siguieron los asesinatos. Sí, sí, sí. Entonces, Con esto quedó demostrado que no, que no éramos nosotros. nosotros. Mm. Pero igual nos dejaron preso y al final nunca se descubrió, o oh, sí, no me acuerdo porque yo después me trasladaron... tuvimos cerca... Estuvimos cerca porque volvimos al baño en calidad de gente normal, claro, no quedamos uniformados. quedamos fuera del caso. Mm. Quedamos fuera del caso y volvimos sí. a atraparlo. Con la por... nuestra ya. Pero nunca estuvieron tan cerca como hoy. Usted me va a decir que justo ahora que estaba yo examinando este baño de esta pizzería... Sí, ¿Qué? pero ¿por qué? ¿Tiene algún dato, ¿Tiene algún dato? para aportar? Yo soy el asesino del baño. Ese es un muy buen dato. Ese dato prácticamente resuelve el sí, crimen. Sí, sí, sí. <risa> y todo aquel que entra a mi baño, que es mi pizzería o que es mi vida, Lo mato. Miren qué bien y qué rápido que develó todo, ¿no? Eh, déjeme decir con una que, cosa. ¿Con tranquilidad, decir, no? Un que comentario. Que Voy a hacerle un comentario. Sí. Uh -huh. Miserable. Ese comentario que quería hacer. ¿No le da vergüenza matar a la gente justo que está en el baño? Ya Ahora, está. ¿cómo Eso ustedes no me decir, veían? Eso ¿no? Ahora, como hace 30 años, 30 ahora años. me parece cara conocida. A mí también, Pero sí, eh, mi hijo. Y lo tengo ahí. No visto. solo la cara, sino el cuerpo, yo también sí, le miraba también el cuerpo. Sí, también, mirábamos todo. Eh, cuerpo conocido también. ¿Y cómo no se daban cuenta? Porque yo lo sí, mataba. Sí, porque Pero era rápido, usted usted era usted entraba. Muy rápido y además disimulada, te ponía cara, se hacía el gil, miraba para arriba. Sí. <risa> Y después de repente se iba y aparecía Sí, a veces verso. chiflaba incluso sí, mientras sí. cometía los crímenes. ¿Cómo, cómo no, no, no lo interpretamos? ¿Cómo no nos dimos cuenta este coso? Nunca supimos la técnica. De, aparecían los, los cadáveres y, claro. no, no, y no sabíamos cuál eh, era. Y, y lo raro era que siempre era con un arma distinta. A veces con un cuchillo en la espalda. Sí, sí. Otra con un balazo en la cabeza. Otras envenenados. Sí, Qué raro envenenados. Sí. Era muy raro, sí, ¿no? Sí, en el baño. Pero bueno, también... Sí, pero siempre me lavaba las manos en su canilla inteligente. Ah, eso sí. Usted tiene la misma costumbre yo. No importa si voy a asesinar a alguien o voy a lo que sea. Antes de salir del baño yo me lavo las manos. Sí, sí. Con su canilla inteligente y ustedes que filmaban todo, ¿no me veían? ¿No no ven lo que graban ustedes? ¿No ven lo que filman? Sí, pero... Eh, no, no vemos. No, Ese fue, fue un error. Ve, ¿Le puedo explicar una cosa? Sí. ¿Vio la cámara esta? Sí. sí. Siga al cable. Termina ahí, a un Acá metro. Está, está colgando. No, no hay... Era todo Era mentira. Cuente, Era cámara sola, sí. No, eh, no tenemos no, no el equipamiento. Filmaba, no ¿Le andaba. puedo decir una cosa, una la reflexión? La cámara se la habían afanado el primer día. <risa> le voy a decir una reflexión. Sí. Miserable. Eh, ¿Cómo engañan así a la gente? Voy a no, la seguro. gente que cree en ustedes. Eh, un un segundo, un segundo. Un segundo, tengo que hablar con mi compañeros, ¿de acuerdo? Yo, yo pago mis impuestos sí. al Esperemos inspector segundo, de baños. Ok. Bueno. ¿Puedo pedir la palabra un segundo con sí, mi compañero sí. sin la presencia social? Permiso, ¿eh? de... nos vamos a meter acá... No Karen... capen, ¿eh? Nos metemos en no, no. este retrete para hablar eh, en, en privacidad. Un minuto nada más, eh, ya regresamos. Sí. Es el asesino. Sí. A vos también te parece, ¿no? Y sí, ya lo, lo acaba de decir varias ah, veces. Ah, por eso me parece. ¿no? Eh, tenemos que actuar de inmediato. Sí, sí, sí. ¿Cómo eh, ¿Cómo hacemos? No sé, a mí me da miedo. Yo el nah. problema que tengo yo es que soy miedoso. Claro, eh, y yo que soy inepto. <risa> yo estoy muerto de miedo, tiene una cara de asesino, los sí, ojos, sí. yo los tengo ojos? mucho miedo que nos mate. Sí, sí, sí. Prínci no parece... tendría ningún problema matar a dos más, mató 106 personas. Claro, mira, ya ves. Eh, yo te voy a confesar una cosa, la que estamos acá adentro, ¿no? Eh, ¿no? Sé que no es el mejor lugar sí, para sí, confesar. Bueno, pero estamos del baño, listo. Pero yo prefiero eh, tratar de huir y no y no atraparlo ah, aun, qué lindo. aunque quede libre. Bueno. Eh, pues tratemos de huir bueno. Yo también, no, prefiero eh, no enfrentarlo ¿qué, qué? Vamos a la comisaría, lo reportamos y todo Pero eso. él va a querer matarnos Incluso antes de que sí, salgamos sí, sí. de aquí sí, Él va a querer matarnos antes que huyamos Porque si no, no nos puede matar claro. Tienes razón eh, eh, Vamos a tratar ¿Está sí, ocupado? Eh, Un momentito que estamos hablando por favor, Vamos que los tengo que matar Lo dicho eh, claro, todo. Todo. Yo tenía alguna duda Pero ahora quedó anticipada claro. ¿Qué te parece si saltamos, pasamos o pasamos por abajo, no, saltamos, al retrete de al lado... No hay forma de salir, esto es una, una, un cajón cerrado, esta pizzeria. Ah, no hay salida. No hay salida. y La única manera es hacer algo que lo distraiga. Yo sé mucho de psicología. Hay ah. que hacer un acting, algo que él lo sorprenda. Por ejemplo... No sé ahora... Ah. Eh, algo que ¿Vamos? lo, lo eh, lleve por escuchame. otro lado Hay que sorprenderlo por otro lado Distraerlo de que vamos, es un asesino Vamos a hacer lo siguiente Un momento sí ¿Momento, señor, yo, yo traje voy. acá el piloto Siempre llevo piloto cuando voy sí. al baño sí. eh, entonces, sí. yo, subis, Es raro eso Siempre Te subí esa babucha sí. Hacemos como un gigante Como un gigante y yo me oculto Y está esperando a dos personas sí, sí, normales. ¿Van a salir una persona? Y va a salir una sola persona, y que además es mucho más alta. Y esto lo va a desconcertar muchísimo. De acuerdo, muchísimo. me parece genial. Vos que vas a hacer la cara visible, tratá también de actuar diferente. Sí, para, ok. Eh, okay, eh. ok, para eh, ¿Subiste? Oh. Pero qué hago. <risa> bueno. Agaché el melón. ahí está. Cerrá bien los botones que no se te vea tu cara, ahí ¿de está, acuerdo? Está. Cerrá ahora, bien el piloto. Ahora, sal, ahora salgamos. ¿verdad? ¡Vamos! Ah, disculpe, señor uh... ¿Se siente mal? Soy el gigante <risa> Ahora <risa> sí. Otra vez, otra vez Soy el gigante Así, así Estoy muy malhumorado Sí, sí Discúlpeme, señor, ¿por dónde entró? Lo desconcertamos Usted se parece mucho a uno de los inspectores No me ponga nervioso Con una mano lo puedo aplastar Decirle que no, que no sos uno de nosotros No soy nadie, yo estaba en el baño no es nadie? ¿Cómo se llama usted? El gigante El gigante me llamo ¿Por qué no se agacha a recoger esa moneda que se le cayó? Uy, se cayó una moneda Me duele la espalda, es una espalda muy larga Una columna vertebral de 112 vértebras Vamos, hombre, no va a dejar la fortuna esa tirada ahí. Dale, agachate. Ah, Agarrá la moneda. Pero me, me pierdo el equilibrio, tonto. Pero pará, pará. Señor. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, yo no, no, no, no, no, no. Farsantes. Yo <risa> y el estómago. <risa> ¿Qué estómago le está saliendo la nariz por el sobre todo? No, no, ¿no yo que cuenta? tengo voz de estómago. <risa> Los voy a matar, momentito, bájese de ahí, momentito, bájese momentito. de ahí Momentito, fue un esquech bueno, no Fue una broma, claro, fue una broma claro, Estábamos claro. tratando de... ya que la situación es tan dramática Ustedes me quieren claro, pasar Usted comprenderá, estamos prácticamente... En, a en, punto de morir eh, A punto de morir La, la idea es porque... pasar un momento simpático antes de morir Claro Por eso nos disfrazamos de gigantes La cosa gigante. es pasar el rato Mire, la única manera que tiene de salvarse... Bien, hay una manera Sí <risa> No importa, la que diga ya está ¿Cuál es? Es cumplir con mi primer sueño, el que inició esta cadena de crímenes. ¿Esta cadena? No, no, no, la de crímenes. ¿Qué sueño? A ver. Nunca logré entrar al baño de mujeres. Está prohibido, señor. No, no, no le sí, digas no. eso. Si está por matar. Mis 106 víctimas fueron hombres. ¿Y por qué no empieza con las mujeres, vio? Es un poco... Es más fácil, fácil, es, es un un más punto. fácil. Eh... Pero siempre estaba su compañero, el inspector. ¿En dónde? Custodiando el baño de mujeres. Disfrazado en ocasiones. Miserable. Uf. Y nunca logré entrar. Así que primero lo voy a matar a usted. como no era que no nos iba a matar? Momento. Momento, Momento acá... porque no queda claro. No me parecen pertinentes las justificaciones que él dio. No, eso es, no eh... tiene que ver, no mejora la situación nuestra no, no, en ningún caso. Es una justificación traída de los pelos, caprichosamente. Eh... No tengo no tengo por qué ser el primero, puede ser él. Eh, tengo una idea, eh, perdón. Sí. Nos vamos a encerrar para una segunda... Otra, ¿Otra vez, la segunda listo, nada Otra vez, sí. más. Eh, o es un minuto y se resuelve ¿de acuerdo? Eh, y viene toda la matanza papel, ¿eh? después nos mata todo lo que quiera un minuto y la matanza ¿de acuerdo? un segundo vale, eh, escúchame, tengo acá <risa> habla más fuerte no te escucho nada sí, pero me a escuchar, eh. bueno, a ver. Eh, tengo acá sí bueno, menos pero bueno, tengo acá sí. un celular ¿y qué hacemos con un celular? ¿y por qué nos llamamos a la policía? es muy buena idea la y, verdad que me parece una genialidad Y le decimos a la policía, escúcheme, señor, buenas tardes, qué sé yo No, más rápido, una denuncia, claro, nos bueno, están por matar eh, Estamos en el baño de la estación Claro, eh, Coso, dar los datos la y las coordenadas y, y que vengan Y hay un señor que nos está por sí, matar Sí, señor, ya mismo Ya mismo, un momento Hola, ¿comisario No, hablan más claro Ah, ¿comisario de Venticino? Nosotros no hemos visto que Hablá más claro, eh, no te voy a entender. Bueno, el compañero... ¡Concreto, la denuncia! Bueno, eh, ah, no, eh, no, no, no es nada matar. Hay un señor que nos está por matar. Claro sí, sea, no sé cómo se llama, oficial. Nos están por matar esta persona. Es la dirección tal y tal, en la calle tal, número tal. Perfecto, listo, ya está hecha la denuncia. ¿Cuánto puede tardar? 40 minutos. ¡Nos mataron 40 minutos! Dice que justo hoy llueve y pero que... y están de crímenes seriales hasta la pera. Pero por favor, ya mismo una patrulla, lo próximo que chicos... sea una patrullita, un vigilante, algo. Vamos. Una un aprendiz algo de vigilante. Es, viene lo más pronto que pueda. Bueno. Eh, muchas gracias, comisario. ¿Cómo? Sí, sí, me acuerdo, no no bien, bien, bien. Eh, vamos ya salimos, no hay ningún problema Se sienten bien porque se demoraron sí, sí, no, Perfectamente sí, sí, sí. No hay problema, nos pueden matar tranquilamente de acá 10 minutos eh, ¿Por qué a 10 minutos? Me gustaría sí. hablar antes Claro, expresar una... nuestros últimos deseos Últimos deseos Claro ¿Mm? Eso tiene razón, para que vea que soy sí, sí, sí, sí. humanitario Me gustaría contarle un poco de mi vida Que es una vida... Claro. ¿Mm? No es muy... Fantástica, pero... ¿En 10 minutos la cuenta? Sí. Ah, eh, las sí. cosas que hemos vivido. Sí. Me acuerdo una vez gané un reloj en una quermese. <risa> un Arrancá de un... algo más interesante. Lindo, y no me pasó nada. ¿Ustedes bueno, no quieren no. ganar tiempo y...? No no, no, no es la idea. No, no. Un reloj. Ganamos. Sí. Eh, <risa> y, y todo así, por el estilo. Pero el... por favor, amplía. De sobresalto con... en sobresalto. Una Inventá. Vez... Eh, una vez eh, iba, iba por la calle Lavalle ¡Inventá! Como a una cuadra pasó Badía ¡Inventá! ¡Fue Badía! Bueno, y casi lo vi Mi ídolo Pero, ¿Qué fue ese ruido? Me parece que fue la sirena ¿La policía? Sí, la policía sí, la poli ¿Ve ese hombre que le está apuntando Delator, chancho Con una escopeta de doble caño? Sí Es policía ¿Y ve el otro que está mirando y haciendo como que sí? Sí Sí, sí, Es policía. Entregante. Malhechor. Tus hazañas terminaron. Discúlpeme, ¿me permitiría pasar al excusado un momentito? Cómo no, con muchísimo sí. gusto. ¡Adiós! Desapareció en el inodoro. ¿Pero cómo no previmos eso? ¿No ¿Por qué viste no... que tenía una escafandra y un traje de buzo? Sí. ¿Por qué no lo hicimos nosotros antes? No tenemos ingenio, ¿eh? Se lo fue Lo lamento tanto Ya lo teníamos Mire quién viene ahí Juan Alberto Badía Pero usted, ¿qué volvió? No, soy la policía, señor Bueno Marche preso ¿Qué por... hacen invadiendo la propiedad de esta pizzería? Esta casa de bien Estábamos tratando de atrapar al asesino Está de invadiendo los... la propiedad Marche preso, señor los dos, al calabozo. ¡Mire que soy el gigante! Pausa.